Queremos informar que mañana a partir de las 7 y media de la mañana estaremos recibiendo el, la presencia del hermano presidente para dar inicio de obra de todo lo que es el eh, las obras del barrio mi, mi Barrio, Mi Hogar. En esto se benefician prácticamente los cinco distritos. Es un concurso de hace mucho tiempito que viene, agradecido por la participación de Eh, por, bueno, por habernos tomado en cuenta al hermano presidente, porque estas obras eh, eh, de una u otra forma alivian a, a los alcaldes, ¿no? En este caso, en todo Bolivia está el programa Mi Barrio Mi Hogar. Lo que puedo decir es que en Santa Cruz, las ciudades más pobladas como Montero, Warnes, la capital Santa Cruz de la Sierra y La Guardia, son cuatro municipios que son tomados en cuenta. Y dentro de ello, alrededor de 30 millones de bolivianos de inversión se va a dar en, en, en los estados de calles y avenidas. Entonces, eh, para mí, como autoridad de turno, es una gran alegría. Por eso les invito no al pueblo de Montero, acá con todos los dirigentes, vecinos, transportistas, gremialistas, no solamente dirigentes vecinales, sino que... Una gran parte de los escolares y el transporte público va a estar beneficiado. Varias líneas de trufi andan por las rutas que vamos en los estar como la línea 26 del sindicato de transporte, la línea 8 de diciembre, la línea San Miguel, Florida, está lo, la, la línea Esperanza, eh, como también... Bueno, no tengo en mente, pero son muchas líneas de transporte público que se benefician. No solamente en Avenida Petrolera vamos a iniciar la obra, pero como la Avenida Cañaveral, que es del Distrito 5, tres rutas creo que de Trujillo pasan por ahí para dejar a la gente, como la Avenida eh, de, de Guavirá, del Colegio Nacional Guavirá, hasta el Centro de Salud... Eh, Víctor Hugo Casal, más de 1.500 metros lineales en los estados, como también por, la, por las viviendas del barrio Santana, las viviendas de Guavirá, eh, va a ser en los estados eh, en forma de el barrio Santana, barrio eh, 15 de Agosto, barrio Santa Fe, Santa Fe eh, barrio Nuevo, van a ser beneficiados, no son cuatro o cinco barrios, aparte del barrio Santa Rosita, como también el Barrio Nuevo de Todos Santos que está frente al Colegio Nacional de Guavirá. Entonces, el, el mayor, la mayor inversión que se va a invertir eh, en, eh, en el proyecto, en los estados, es la zona del Distrito 1, la zona de Guavirá. Tenemos en la zona oeste del Distrito 2, la, el Barrio eh, 3 de Mayo, Barrio Monasterio, Barrio San Jorge, como también acá en la zona del distrito 4, san barrio san silvestre barrio 16 de noviembre barrio 3 de julio portugal bueno muchos barrios se están beneficiando con estas eh, obras que se está encaramando cuando se, se va a ejecutar con, como le decía con más de 30 millones de bolivianos